Hace tiempo Dios me dio el privilegio de vivir uno de los desafíos más interesantes de mi vida. Fueron momentos donde lidié con ansiedades, temores, angustias y preocupaciones. A través de este desierto nacieron canciones, melodías que reflejan el fruto de haber aprendido a confiar en Dios. Mi oración es que cuando escuches las siguientes canciones, sea refrescada tu alma y tu espíritu, que sean medicina y remedio a tu interior. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo tu entendimiento te llena y te da descanso.